La verdad que es una medida que, que, que también, como mencionaste, la verdad que hiciste un excelente resumen de la situación habitacional. Nosotros, desde la organización y los movimientos sociales, venimos pidiendo la emergencia habitacional hace un montón. Entonces, tomar, declarar la emergencia habitacional y excluir a los sectores populares, a los barrios informales, <coughs> excluir es que, a, a los barrios, a los sectores populares, Parece una declaración burlona, parece una declaración eh, que, que lo hacen con el solo interés de poder acceder a los beneficios de la emergencia. Porque esto también es una cuestión que hay que hablarlo, porque las justicias parlamentarias, legislativas... Nuestro pueblo, la verdad, es que no está muy informado porque no nos enseñan sobre esto. Cuando en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la puede cargar cualquiera Bueno, en buscar emergencia aparece en dos, en dos situaciones. En una situación creo que en la compra o venta de un terreno en propiedad pública o cuando hay que dejar de cumplir los pasos que la constitución per, eh, provincial pide para las compras, licitaciones o adquisición o gasto del dinero público, que es, tiene que ir a concurso, bueno, licitaciones como decías. Pero si estás en emergencia, todo eso no hace falta. Entonces se hacen compras directas, y a muchos casos que lamentablemente no se, no se investigan, se terminan comprando al amigo, al cliente, familiares, en distintos lugares, en las funciones públicas, en, no tan solo que se sepa, en distintos lados. Entonces, declarar una emergencia habitacional en una ordenanza muy pobre en contenidos directos eh, en contenidos legislativos sí. eh, porque, a ver para hablarle a la, a la población son eh, de, son tres artículos que podemos decir que dice algo y si me permitís leo rapidísimo sí, claro. artículo uno declara en el ámbito del partido Cepa, la emergencia habitacional a partir de la promulgación de la presente ordenanza eh, hasta ahí estamos bien sí. <coughs> artículo dos la presente ordenanza no avala asentamientos ilegales en su pasión en tierra pública, y privada ratificando en todos sus términos. Ahí es donde se empieza a discriminar algo, sí. y, eh, empieza discrim la discriminación directa hacia lo, a los sectores populares, y cualquiera que hable de emergencia habitacional, lo primero que se le va a venir en la cabeza es una visión de uh -huh. pero para el Consejo Liberante no. Artículo 3. Facultece al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las acciones necesarias ante el organismo. Le está displegado un poder al Poder Ejecutivo, ¿a qué organismo? ¿Qué facultades necesarias? No, no aclaras nada. Artículo 4 lo he visto y considerado a las formas parte de la ordenanza. Artículo 5, de forma. Después eh, la oposición del Consejo Liberante puso que haya un plazo, porque si no se planteaba eso, tampoco iba a haber un plazo de emergencia. Y toda emergencia tiene un plazo. No puedes vivir en emergencia eh, en algún tiempo determinado. Y terminaban poniendo que sea de cuatro años de emergencia habitacional O sea, los cuatro Entonces, años de gestión que tiene EG por delante va a tener la facultad de compras directas de terrenos por esta emergencia habitacional. Va no compra de terrenos solamente, Dani. Todo lo que considere, mm. menos eh, en los barrios populares. Mm. Justamente la aclaración que dice, menos en los barrios populares. Mm. Entonces... Eh, va a poder comprar terreno va a poder destinar no sé, decimos por la positiva mm. bienvenido a la emergencia habitacional mm -hmm. una positiva, segunda, pueda quedar crédito para la construcción, podrá construir viviendas sociales cosas que la verdad que no creo porque en ningún lado lo dicen y nunca eh, lo, lo hicieron de esa manera Así, mm. con los planes federales que Néstor Kirchner se realizó y que muchos todavía no se terminaron de construir y que también han mostrado sus limitaciones casas unipersonales que la familia crecen y las paredes no no se expanden uh -huh. porque son no tienen para poder construir en altura o porque ya quedó vacía los espacios entonces en primera medida creemos que tenemos la certeza que es una ordenanza discriminatoria discriminativa y que no tiene en cuenta un montón mostrando una gran ignorancia en el tema uh -huh. para empezar la ley de barrios populares uh -huh. de, de la provincia de Buenos Aires, como la famosa ley alta, la 14.449, uh -huh. ya le permitiría poder trabajar a través de un consejo social, movimientos sociales eh, poder trabajar en los, en los barrios informales. Uh -huh. La ley nacional de barrios populares, que es la que eh, tiene el registro que hizo el RENAVAP, donde se pasó a sujeto de expropiación Eh a todos los barrios registrados que estamos hablando más de 50 barrios en José Cepat uh -huh. que equivalen a 13.000 13 familias sumándole una cuenta que hicimos nosotros en marco de que podemos equivocarnos un poco más un poco menos pero José Cipaz tiene 50 kilómetros cuadrados hemos contado los barrios hemos el perímetro de los barrios populares que están en MAPA Y nos damos cuenta que el 7,5% del área de José C. Paz está tomado. Casi el 10% de José C. está tomado. Entonces es una medida que no está teniendo en cuenta una mayoría del área territorial de José C. Paz, sumado a las 13 familias que son de los sectores más populares. Sí. Y cuando hablo de familia, y todos sabemos que en los, en los barrios populares hay muchos chicos. Entonces está están faltando a los derechos de un niño, están faltando a los derechos humanos de, de poder de asistencia y en términos personales, en términos de, no personales, en términos de interna, eh, en términos peronistas, yo soy peronista y bien modado a la discusión siempre, no puede haber un distrito peronista que haga una discriminación justamente a los descamisados de la parte a los más vulnerables de eh, lo que están pasando en la peor situación. Entonces, Eh, esas son las razones por la cual nos eh, encontramos me encontramos en contra, pero también no no plantea la situación de mucha gente de que no que tiene emergencia habitacional porque no pueden resolver la situación de su escritura. Sí. Emergencia habitacional porque no podemos acceder a los alquileres, porque en la cosa es hay un montón de complejos que no están pagando impuestos, que están lucrando ganancia habitacional, son cuatro o cinco inmobiliarias que te ponen requisitos que la mayoría de los paseños no de, de los argentinos no podemos cumplir. Mm. Tiene que tener un sueldo en blanco sabiendo que la mitad de los trabajadores asalariados están por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Y una de las condiciones que te piden es tener el sueldo por arriba del mínimo. Mm. Y aparte necesitas tres familiares o tres amigos que tengan más condiciones que vos. ¿No? Hablando de el si no me equivoco 12 millones son los trabajadores registrados en blanco, uh -huh. dejando fuera toda la economía popular, Dani. Claro, claro, claro, claro. Sí, y dando la posibilidad de acceder a una vivienda por alquiler, que muchas veces es la única posibilidad de tener un techo, nada, temporalmente que se va renovando, ante la imposibilidad ni de comprar un terreno ni de planificar la construcción de la casa propia, eso ya digo, para muchísimos es algo descartado absolutamente, y la única posibilidad de acceder a un techo es a través de la posibilidad de alquiler. No tiene en cuenta esa, esa, esa realidad pensando Si piensan que en, en José C. Paz no hay inquilinos Están totalmente equivocados Ya están construyendo en altura Tenemos un edificio alto en, en Gaspar Campo y, y Altuve sí. O sea, eh, hay inquilinos en José de Paz eh, eh, Que necesitamos empezar a tener reglamentaciones también para esto Esto lo digo porque lo primero que a nosotros nos dicen Es que solamente pensamos en las que toman tierra En los que están en peor situación y tiene razón, porque son los que más necesitan, uh -huh. son los que los que están en peores situaciones, pero nosotros cuando hablamos de hábitats estamos hablando de toda la situación de porque también hay emergencia de hábitat, es la situación que tenemos de recolección de basura donde no, donde tenemos un hábitat donde estamos llenos de basura, uh -huh. donde tenemos un hábitat donde no nos podemos mover porque las veredas de las calles están rotas, porque no tenemos movilidad pública, porque muchos vecinos como se va después de las 10 11 12 de la noche se quedan cinco lesivos para llegar a su casa mm. tiene una pobreza esta ordenanza que vamos a tratar de, de medir estamos hablando con abogados estamos tratando de hablar con organismos mm. lo que más estamos viendo que hay que presentar un recurso de amparo mm. pero la justicia después no termina acompañando estamos viendo qué medida tomar porque esa lástima hay que hay aquí hay que tratar de ir por la positiva y que hagan la que la modifiquen no estamos viendo que saquen la ley de hábitat estamos tampoco no modifi si eso le permite tener políticas públicas para beneficiar a algún sector de, de del mundo del del hábitat de, de, de la vivienda que les necesitamos bienvenido sea pero eh no podemos permitir nada que esté discriminando a un sector popular donde tenemos un presidente que ha creado el ministerio de hábitat donde dijo que lo que más me interesa es, es, es discutir el hábitat y no la obra pública. Acá lo que está aparentemente lo que está planteando es solo la obra pública mm. y no están planteando hábitat. Mm. De esto de hábitat no tiene nada. No, estaba leyendo justo, van, repasando lo que leía recién, la ordenanza del Consejo de de José C. Paz, y la verdad que no quiero ser, ser irrespetuoso, pero no merece ni siquiera estar en el rincón del vago, digo, porque lo que decías vos, y mencionabas varias leyes provinciales, ¿no?, la, merge, la situación de emergencia habitacional, son cinco artículos y cuatro líneas, porque el artículo cinco dice, de forma nada, más, ni siquiera llega a ser una línea, ¿no? Eso es lo que da contenido, en teoría, a una ordenanza es un tema gravísimo, urgente, que tiene que ver con los derechos humanos de muchas personas, hablabas recién vos de mil familias de más de 50 barrios estamos hablando de mucha gente que además son datos que eh, están relevados a través de este registro nacional de barrios populares del RENAVAP Digo, que uno puede acceder incluso entrando a www.argentina.gov.ar, barrios populares, si y allí está están los datos de los registros que han hecho desde el Registro Nacional de Barrios Populares del RENABAP. Eh, bueno, y es gravísimo que se lo tomen con tanta liviandad, ¿no? Si uno no tuviese tanta historia en el distrito, eh, podría pensar un poco mejor. Esto de ese bueno, es una ordenanza para intentar avanzar con... Eh, ...de alguna manera regularizar cierta situación... ...o favorecer... ...lo cierto es que evidentemente... ...si ni siquiera contempla las más de 50 experiencias... ...de barrios informales que existen en José C. Paz... ...suena que es una ordenanza... ...para hacer enormes negocios en los próximos cuatro años, ¿no? da eh, esa sensación... ...y un dato más de la gravedad de la situación... ...porque si, si permitimos que esto... ...este artículo, el artículo 2... Eh, ...siga vigente... ...está generando una jurisprudencia... ...para que otros distritos... ...también tomen esta medida discriminativa... Mm. O sea eh, la gravedad de la situación donde muchos venimos luchando para que se reglamente la ley de hábitat para que se, se contemple la, la mirada de, para que se judicializar un problema social las tomas de las tomamas de tierras es un problema social cultural económico no es un problema judicial acá el principal problema no es el delito es uno de los principales problemas que tenemos de por qué esto no se soluciona porque judicializan el conflicto social mm. si vos Sí hace años que se está judicializando eh, las situaciones de la gente que toma tierras o vive en situaciones informales y la justicia no tiene no tiene forma al principio intenta con el desalojo teniendo muertos teniendo eh, heridos y no soluciona porque vuelven a tomarlo después y dejan de, dejan de desalojar porque ya no no es la medida sí. pero tampoco es la solución. Uh -huh. Entonces, primer instante hay que dejar de pensar que esto es un problema de la justicia y entender que es un problema del Ejecutivo, del Legislativo, es un problema de que hay que reglamentar y gestionar. Y mm. encima, yo soy partido eh, y escribí algo y de eh, pronto voy a tratar de, de publicar, yo lo que planteo es que acá hay que hacer una desarrolladora urbana municipal mm. o de área mm -hmm. de tanto distrito, porque... Hay que competir con el mercado, porque estamos en una sociedad de mercado, pero tiene que ser una... una un, que le conocen como SAPEM, que es una empresa con mayor acciones de, del Estado. Mm. Tenemos que salir a regular, ofrecer a los alquileres, ofrecerles locales a precios eh, más accesibles. Donde, donde en este 7% de áreas, desde que son un montón de kilómetros cuadrados, mm -hmm. tenés una oportunidad, con un organismo público privado que puedan que tácen intercambio, que hace entre el privado y los ocupantes se puede encontrar una solución. Nosotros empezamos a caminar en eso y vaya el ejemplo de la districa, uh -huh. donde los propietarios de la districa estarían dispuestos a acceder porque lo que quieren es, recibir, es recuperar el capital que perdieron, con uh -huh. todo el derecho. Uh -huh. El que es dueño de la tierra tiene que recuperar, el, el si no puede recuperar la tierra porque ya la situación social no se lo permite, tiene que recuperar el dinero que han perdido. Uh -huh. Y lo y, con mi experiencia y con un montón de relevamiento y censo, la mayoría de la gente lo quiere pagar. Claro. lo que tenemos que armar es un organismo que intervenga y que diga bueno, podés venir a pagar así de fácil, ¿no? a mm. este número de pago de fast, de rápido, pago, pago fácil el organismo quiera, banco público nacional, mm. lo que sea en esa cuenta se va a depositar la plata para la cuota del lote que vas obteniendo para para que te vas a estar pagando para eso necesitamos mover, acomodar para que encaje en la 14449 que permite que más chica, vereda más chica, lote más chico ¿Me ¿La sí, sí. Que es eso? sí para eso tenés que planificar la ciudad y el distrito, ¿no? que, cosa que parece que en José Paz lamentablemente los últimos 20 años no se hace, se improvisa todo el tiempo, se actúa detrás de las consecuencias y, y lo que va pasando es, eh, bueno, esto que, que tenemos hoy que describía vos recién con más de 50 barrios informales pero incluso con barrios históricos formados... Eh, desde el inicio de del distrito que tienen graves problemas que se podrían solucionar muchas veces eh planificando, no anticipándose sí, ¿sí? a que ocurran situaciones como las que se vienen dando eh pero bueno, evidentemente la planificación es una materia que no tuvieron quienes gestionan el municipio de José C. Paz no, no, y, no sé, lo último que tenemos más tiempo pero la importancia de entender de los vecinos de José C. Paz, que tienen que pedir la urbanización, todos los vecinos sí. no los que están tomando la tierra Porque si urbanizamos, solucionamos los problemas eléctricos, los problemas de recolección de basura, los problemas de salud, los problemas de seguridad y el poder adquisitivo de la tierra, mm. de los vecinos. No está mal que hablemos de esto, Dani. Mm. Mm. Los vecinos tienen el derecho a querer vender su tierra y venderla a un precio razonable porque se quieren ir otro lado, no sé. Y el terreno vale menos porque hay un asentamiento que no está Si mm. desarrollamos y urbanizamos lo los barrios, los más de 50 barrios populares, todos los vecinos alrededor van a estar eh, beneficiados el poder adquisitivo y el poder de, de soluciones sociales eh, cultural y educativa mm. y, eh, es, y en términos del estado va a salir más barato porque te vas a ahorrar en, en las recolecciones que tenés que gastar grandes acciones porque terminás recorriendo todo los escuelos, te estabas buscando microbasurales eh, podés planificar las escuelas que están explotadas por la matrícula uh -huh. podés desarrollar, monta, ahorrarte un montón de plata a largo tiempo en vez de dejar más de 10 años en situaciones de barrios populares que generan que haya más conflicto, en situación de la luz que se pierden las adicciones acá es un problema de calidad de vida lo que mm. estamos planteando